El discípulo de Lao Tzu. Un discípulo se quejó con Ken, su maestro de meditación. Maestro, soy su discípulo, aparentemente igual a los otros discípulos, pero hay una diferencia. Ellos parecen captar lo que usted les enseña y lo ponen en práctica, pero yo no entiendo nada. Y por eso no puedo practicar. El maestro dijo, mantén la calma. Concentra todo tu ser en tu centro interno. No permitas que algo agite tus pensamientos. Mantente firme en tu centro. El discípulo dijo, por mucho que lo intento, no puedo Todo lo que usted me dice no son más que palabras que caen en mis oídos, pero no hacen resonar ninguna campana en mi interior. Maestro, ¿quién? Digo. Entonces, no tengo nada más que decir. Un callo no puede empollar huevos. Me siento incapaz de enseñarte. Mejor ve con el gran maestro Lao Tzu. El discípulo... Contó algunas provisiones y viajó durante siete días y siete noches hasta llegar ante Lao Tzu. Lao Tzu le preguntó, ¿a qué has venido? Disípulo, maestro, estoy confuso. Cuando no sé algo, la gente me trata como un tonto. Cuando sé algo, el conocimiento me causa muchas dudas. Cuando no logro hacer el bien, hago daño a los otros y me siento mal. ¿Cómo puedo escapar de estas contradicciones? Dao Su dijo, por tantas contradicciones que te mueven, tus ojos se mueven intranquilos de un lado al otro. Te has perdido en tus dudas y tratas de encontrar el camino de regreso a tu verdadero ser. Pero no ves más que señales incomprensibles que apuntan en todas las direcciones. Sí, maestro, así es. Ya no encuentro ninguna salida. ¿Me puede enseñar el camino? Lao Tzu se pues, asintió con la cabeza. Primero, calma tu mente discípulo se construyó una choza se sentó en ella e meditaba intentó liberarse del enjambre de pensamientos en su cabeza pero se enredó cada vez más y más y así pasaron los días Lao Tzu le observó luego le habló estás hecho un nudo ¡Desátate! ¿Pero cómo observa tus pensamientos? No te aferres a ellos. Mantén tu distancia hacia ellos para que no te muevan. Así se sí, Me siento como un hombre enfermo que toma medicina para curarse, pero luego se siente más mal. Mirando adentro de mí, me siento peor que antes cuando aún no meditaba. Enséñame por lo menos los primeros pasos. No oh, Zedong dijo, un niño los tiene. ¿Puede ser como un niño? Un niño no se preocupa de nada. No es consciente de sí mismo. Actúa sin pensar. Se si queda donde le ponen sin saber por qué. No pregunta. Se deja llevar por la corriente de la vida sin oponerse. Esos son los primeros pasos para romper los bloqueos en ti. Te ayuda a desaprender. Si insistes en esforzarte para obtener lo que ningún esfuerzo puede lograr, Si insistes a racionar acerca sobre lo que no puede ser comprendido por la razón, te alejarás cada vez más de lo que estás buscando. Cuando te sientes al límite de tus medios, la vislumbrarás el camino. El discípulo quedó mucho tiempo con la oscura vivió con él, lo observaba. Cuando el viejo maestro se sentó a su lado, su confusión se disolvió como una nube y su mente se volvió clara como el cielo.